La tenemos y l a agradecemos en estos minutos a Patricia Reina Huel、well、de ATE para hablar de Bariloche. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter, te saluda acá en Radio Encuentro. Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, acá, bueno, v i e t m a también complicado, toda la provincia está complicada, pero nos tomamos á b de esto que se había dado informado a nivel provincial de que Bariloche había mejorado y de repente nos encontramos que ustedes, que son los, los que están laburando ahí en el día a día, no observan esa mejoría que se anunció. Así es, nosotros en este momento estamos realizando una conferencia de prensa acá en el s a l principal, d e la entrada principal del hospital de Bariloche, donde, como trabajadores y con el gremio de AT presente, este, nos oponemos a las nuevas medidas dichas por la gobernadora.、Eh, somos nosotros los que día a día vemos、eh, la saturación de nuestros compañeros, de todos nosotros.、Eh, sabemos también que hay compañeros que. Aún faltan vacunarse y no entendemos por qué,、eh, se cambió de opinión.、Eh, nosotros consideramos que para, para que e s t é garantizada de que toda la gente pueda ir y que los chicos tengan clase en las escuelas, s e deben estar la mayoría de los trabajadores vacunados, que no es lo que sucede en nuestra ciudad. Por ejemplo, los compañeros porteros no están vacunados. Por ejemplo, los trabajadores de la CENAF no están vacunados. Sí, estamos vacunados los compañeros que estamos en el hospital. Pero el resto no. El resto no. Y ustedes lo que observan es que esta mejoría no es tal, digamos,、eh, por ahí a veces quizás se basan solo en números, pero en la realidad en lo cotidiano, Bariloche, está al 100%? Exacto, si querés, acá hay compañeros que trabajan en los sectores críticos que te pueden dar más información. Si querés, t e p a s o con un trabajador de terapia intensiva que e l q u e puede dar más precisión sobre eso. Bueno, ¿cómo se llama él? Germán Santa María. A ver, lo tenemos a Germán ahí.、Eh, Germán. Bueno, y yo, para, por ahí, para cerrar,、sí. es decirte de que desde la seccional de Atebariloche vamos a un paro、eh, para el jueves、eh, 3 de junio,、uh -huh. donde nos vamos a concentrar en el centro administrativo provincial de la ciudad, reclamando todas estas cosas, más allá de que somos trabajadores. q u Estamos e cansados, también necesitamos tener un sueldo acorde a la canasta familiar que no le estamos teniendo. Patricia, ¿este paro qué significa? ¿Qué, en, lo, ¿En lo concreto qué es lo que van a hacer? ¿Retención de servicios? Es un paro de、áreas? actividades, de, exacto. Hay, hay paro en los hospitales, en la c e n a d con los porteros, todos los trabajadores provinciales reunidos en un plenario resolvimos hacer、eh, un paro la próxima semana. También están los trabajadores del, del r p i acá en Bariloche. Bueno. Eh, me ibas a pasar con un compañero de terapia intensiva de Beloche, ¿Sí? me dijiste. Ahí le pasa. Sí, sí. Ahí le pasa. Por ahí quiere más precisiones sobre la población y eso. Es de una radio de Viena. Ahí le está contando cómo、ah, somos.、Dale. Hola. Hola, ¿qué tal, Walter? Te saludo acá. ¿Cómo andas? Acá de Radio Encuentro en v i e s m a Nada, que,、eh, un poco nos hacíamos eco de esto que están comentando ustedes. La actividad en terapia intensiva de Beloche nunca se dio, digamos. ¿Sigue estando a pleno o no? Sí, exactamente. O sea, lo que se plantea como mejoría sanitaria supuesta, lo que tiene que ver con los números concretos de que bajaron los, la, los índices de contagio o los índices de positividad,、eh, que lógicamente por las medidas que se han tomado restrictivas, pero no se ha evidenciado todavía una baja en la ocupación de camas de entrada intensiva. Seguimos con 100% de ocupación, 27, 28 pacientes en la asistencia respiratoria mecánica que no están hasta ahora. Saliendo como para plantear que, que, que estamos saliendo de la segunda ola.、Uh -huh. Entonces, esa situación sigue siendo complicada. Entonces, volver a, a plantear que cambió la situación sanitaria es arriesgarse a que vuelva a haber una suba de contagios y que, obviamente, no tengan posibilidad de. Y esos pacientes,、eh, como siempre se plantea, el 10% hace neumonía、eh, que necesita internación y eso es la mitad en terapia intensiva. No va a haber cama disponible. ¿El hospital modular está funcionando, el que se había anunciado a nivel nacional? El hospital modular funciona como centro de atención para pacientes paraisopados, por ejemplo. Ah, mira, para, para diagnóstico, solo para diagnóstico. Exacto, para diagnóstico y para atención inicial y después se derivan a otros lugares. Ah, mira, yo pensé que tenía también toda la, la parte de,、mm, de contención. ¿De internación?、Mm. No, no, no sé. No a l、no、c a n z a de persona para hacer una. descentralizarlo tanto. ¿Y el hospital de Bariloche contiene a todo lo que es la línea sur, comayo, pilca, todo eso? De bolsón, bolsón, pilca ni llev, o sea, de bolsón para arriba,、uh -huh. eh, después vamos a la línea sur que sería pilca ni llev, comayo, y cuando no hay camas, en, no consiguen jacobar y、si、derivar a otras partes, a veces tiene que mandar por acá. ¿Cuántas camas hay de, en Bariloche de terapia? En terapia,、eh, las camas de terapia exclusivas, las que, la original era de nueve camas, se amplió. A 13 gamas, y hoy estamos ventilando hasta 27 pacientes. Hemos tenido 28 en, en las salas comunes, o ¿eh? sea, en las unidades de, de cuidados intermedios. Cuando el paciente se compensa, llevamos el respirador a la, a、uh -huh. la habitación. ¿Y está 100% hace cuántos días? No,、bueno, no, ya hace dos meses. ¡Wow! Tremendo. Este, bueno,、eh, queríamos esto Los, los últimos poco... dos meses que estamos entre 25 a 28 pacientes día. s ¿eh? Claro. Bueno, gracias por estos minutos. Abrazo grande de acá d e s i e Viena. Queríamos tomar un poquito de dimensión y ampliar lo que nos estaba contando Patricia. Abrazo grande. Perfecto, gracias. Hasta luego. luego. Ahí estábamos en vivo desde San Carlos de Bariloche. Están haciendo una presentación a la prensa a partir de lo que se r e c h a z a la declaración de la gobernadora acerca de que hay mejoras sanitarias en Bariloche. Entienden, ustedes escuchaban ahí a los les laburantes que Bariloche no se encuentra para nada en mejores condiciones sanitarias y de hecho ya han anunciado un paro para este jueves.